Situación de las bolsas Empiezan a coger plaza las bolsas del 2003 Los componentes de la bolsa del 2003 Ya cogió plaza un componente de esa bolsa El primero, que es Sergio Francisco De agente de tren Y ahora la siguiente en coger la plaza Era Elena Carranza ¿Qué ocurre con Elena Carranza? Que no va, no acredita a Euskera Cuando esa cosa sabéis que tienen que acreditar el peledor de Euskera. no bueno el peleor de Euskera que luego, según la empresa en una en un ataque por el tribunal dice que que va a dar validez a la gente que ...que haya estudiado Euskera durante estos años... ...y que como el plan está dando un PL1 más o menos... ...que si alguien acredita un sexto, un séptimo... ...pues que como va a poder seguir estudiando... ...que le va a admitir, ¿vale? Que eso dice que está escrito en un acto... ...yo la verdad es que no lo he visto... ...pero, en fin... ...resolución... ...que toma la empresa a este respecto... Todo aquel que esté en esta situación se le va a saltar, no va a coger la plaza estructural que salga en ese momento... ...y además va a pasar al último lugar de la lista. Una vez que pasa al último lugar de la lista, si, se, si fuesen cogiendo los demás de la lista, plazas estructurales... ...y llegase un momento en que en la lista al final quedasen cuatro o cinco personas en esa situación... ...a pesar de que la bolsa... ...es indefinida... ...si se le volviese a ofrecer una plaza... ...estructural de nuevo... ...y siguiese sin acreditar la izquierda... ...definitivamente se iría a la empresa... ...¿vale?... ...eso es... ...así... ...ahora entramos en la segunda situación... ...ejemplo, ¿no?... ...sale una plaza... ...que queda sin cubrir en ETS... ...de jefe de estación... ¡Enervo! ¿Eso Sí. Vale. Esto ahora mismo está así porque han salido dos plazas y no han quedado sin cubrir. Y van a salir más plazas en lo sucesivo. ¿Qué ocurre? Que pues no salen plazas. De jefes de estación, ¿Qué? de NGT, etc. Propuesta de la empresa. ¿Qué eh? Propuesta de las plazas. Y la bolsa lo que dice es. Todo aquel... ...que rechace una plaza estructural... ...va fuera de la bolsa... ...desaparece de la empresa... ...claro, ¿qué ocurre? ...que esto era antes... esto era antes de la segregación... ...ahora, como hay una segregación... ...hay dos empresas con dos realidades distintas... ...y esto era para Euskotrel... ...no para ETS... ...¿qué ocurre ahora? ...que esta bolsa vale para las dos por la permeabilidad... ...entonces la propuesta es cuando salga una, una plaza de, de cualquiera de las dos empresas, en vez de coger y por aquí también está, bueno en vez de coger y, y decirle a este, ha salido una DPS, o la coges o te vas a la... eso, para toda esta gente mirando el trabajo que ha venido desarrollar el trabajo que le gustaría desarrollar donde vive? vive, etcétera Es una, es una putada Solución Y yo personalmente creo que es muy buena ¿eh? Se va ofreciendo a la, a la gente Por orden de lista Las plazas que hay disponibles De manera que si este dice Que es el primer caso real que tenemos Joder, si yo soy agente de tren Y uh, mil, uh, me van a dar una de, de jefe de estación de Nermua Que es de otra empresa Y encima sé que van a salir dentro de cuatro días Las plazas de la gente de tren que quedan vacantes joder Sí, sí. Tú puedes decir que no es trece. Pero dices que no es trece ahora y siempre. Cada vez que salga una plaza de enseña aquí ya no te vamos a llamar. Y te vas a quedar aquí para cuando salga una en 3, sea de lo que sea, y esa ya no la vas a poder resatar. ¿Sí que sí? Se va, ese y se formatea, Y le da formato y se va. Pero, y desaparece. la tira se, se ofrece, de lo sea, primero hasta, hasta que con el orden de lista. Imagínate que todos, que todos estos de aquí, que todos estos de aquí están formateadamente, viven en el blog. Entonces rechaza la BTS. Ya no vuelve a, sí. a ninguna plaza de esta cerdada del t y en el, el alrededor de la cerdada del t ya no se lo ofrece, no. ¿no? Ya hasta que no se lo ofrece. No, no, no, no. no, no, no. no, no, no Podría pasarse, pues, pasarse no. luego más tarde a él ese contratado voluntario, ¿no? No. No poco? No, luego tendría mira este es a una convocatoria como tu hijo de destino, los DTS, una convocatoriacita. Sí, internet. Con la ternabilidad, sí, sí. sí, sí. sí. una convocatoria de sí. sobrenaturalidad, hasta o que solo la quitaría. ¿sí? No, no, no, no ¿Eh? yo no lo explicaba. Pero, pero bueno, no, ver, no, claro, claro. Claro, claro, sería hijo claro. y pasa y, y, y sí, fijo. Fijo. una convocatoria. Vale. Para, para, para, para, para, para, para, para. A ver. Yo, ejemplo, yo no puedo ir a una plaza de DTS aprobado bonitaje. Pues soy agente de 3. Claro. Si quiero ir a una plaza de operador, tengo que ir a una convocatoria de interna. Claro. Estos, claro. ¿Vale? ¿Vale? Es decir, a ver si me aclaro con esto. Esa persona, mientras ira siendo eventual, ha perdido la permeabilidad con EPS. No. no. Sí. Sí. Sí. Sí, estructural vuelve a tener. Es, no es renuncia, para no desaparecer de la bolsa se le da la opción, pero se queda aquí este que Ya no que le van a llamar, a ver. no, no le van a llamar claro, a Oscar, Y si es pues, que hay una que que se escru. Oye, dime la TCC de aquí, ¿cómo ¿Y dentro de dos meses puede salir otra DTS que se si pizcaya no, no, y que lo ofrecerían? No, podría ser... De no, ya no, porque para eso, que coja la DTS y que venga luego por traslado voluntario. Como esto hecho todo el, el, el mundo. no va a venir nunca. Porque sería, no? porque sería menos antiguo. ¿verdad? como Joder, pero todos los DTS están colocados en sus plazas, la hostia. Si viene arrimando a su casa, como tú, con el vecino 14 años no, no, no, no, estoy esperando no, no, no, no, que, haya que haya ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale? Pues que vaya ahora. y dice que no. Y luego sale una vacancia de esa de indicta y ya se ha quedado desierta. Pues ya, y hay que cubrir alguna ventura. Él tiene que delimitar claro, claro. sus posibilidades y sus expectativas. Porque claro. si no, ahora mismo según esto, la rechaza se va a la puta calle de la bolsa. Y va a tener otra oportunidad más. Claro. Tiene que venir a trabar voluntarios como otro hijo de vecino. 14 años se está esperando yo perder el trauma mismo. Y este, si lo que está viendo es que va a salir uno aquí... Y luego lo que quiere es una que vaya saliendo Bilbao porque dice si se va a jubilar no se sé viene dentro del Osasuna, años, pues de años y luego vuelvo. Y los la y eso fuera. y la oferta, la oferta tiene que ser objetiva. ¿Me explico? Sale ahora la, la la plaza de Guipúzcoa pero también está para salir. Ojo, a la par, pero a la par, pero ojo, yo he puesto una condición. No van entrando. Si aquí hay ...cuatro plazas de jefe de estación en ETS previstas para salir... Claro, es que... ...y se sacan... Es que ...y hay cinco de agentes de tres previstas para salir... ...y no se sacan, eso es trampa. ...todas las plazas tienen que salir a la vez... Un... ...para que la gente pueda... La... ¿no? ...lo que ocurre... aunque no son buenas... ...lo que ocurre... ...es que si sí se da una circunstancia... ...ahora mismo puede haber... ...y de hecho las hay... ...pueden haber siete plazas de agentes de operaciones y 4 de registración que ya están palpables de que van a salir y dentro de X tiempo un mes 15 días se prevé que se va a jubilar a alguien y que se va a sumar otra raza no sé dónde lo que habrá que hacer es delimitar un tiempo como decías, para que eso no se provoca ¿cuánto? ¿3 meses? ¿6 meses? pues eso debemos de decidirlo aquí ...para decirle a la empresa... ...mira, estamos de acuerdo en este sistema... ...porque es bueno, porque garantiza... ...otra oportunidad más a los de esta bolsa... ...porque además es factible, porque... ...el que descarta una empresa... ...ya sabe que va a apostar por la otra... ...no voy a tener la oportunidad digo, de ir a una u otra... ...a un menearse... ...pero indudablemente... ...aquí el engaño... ...porque yo que le dije a la empresa... ...la situación es la siguiente... ...la empresa puede ahorrarse en sacar plazas diciendo... Este que está aquí, está formado de maquinista y es mal maquinista. Pero ha quedado el primero, porque en su día, como esto ha hizo una chapuza por un examen y quedaron así, ahí está. Y el séptimo es buen maquinista. La trampa, Cojo esas dos y seis plazas, no, no, no, no. con jefe de examen, se las adjudico a estos, y al séptimo, que es el que interesa a mí, ta-ta. Y esto es trampa, y es muy factible que la empresa quiera jugarse, pero no